no bueno, está muy complicada la situación. Nosotros fuimos el lunes este pasado eh, eh a una paritaria que la verdad tenía tres meses y no se convocaba. Nosotros convocamos al inicio el par de la semana pasada, Fue un paro muy fuerte en todo el país y eso no solamente creo eso permitió que el el propio ministro de Educación convocara la paritaria y no que algo que concepto también es muy importante que se visibiliza la problemática en la universidad, una problemática que obviamente para el, para la CONAL, para los trabajadores docentes es muy importante que es la cuestión salarial, por eso creo que una una con la situación que está afectando mucho más y en la que la, la situación salarial es una solamente una parte que es el ajuste total que está sufriendo la universidad por vía del recorte presupuestal y por vía de financiamiento cambio cerca y cambiando cambiando las cuotas, no la última en la cuota del 9 de mayo, la última cuota se cobraba en enero y ahora se está se está ya cobrando o forzaron, mejor dicho, no que se estaría cobrando o forzaron pagarla en noviembre. Probablemente el 15, seguía siendo el 15, pero no se movía, por lo cual fue rechazada por todos los, los sindicatos que participan de la paritaria nacional. Nosotros la CONADU con términos todavía determinado el plenario de secretarios generales decidimos es eh, volver a la medida de fuerza del paro la semana que viene este en esta semana los gobiernos de la Conadon están eh, eh, haciendo actividades en las universidades sin paro hemos hecho ahora estoy volviendo a San Juan pero estuvo en San Luis, estuvo en Cuyo se están haciendo abrazos, o sea, actividades este interclausuros visibilizando la problemática tarea es una que es muy fuerte pone en peligro el funcionamiento de las universidades, el normal funcionamiento de este año y aparte se está avanzando en un presupuesto, nosotros tenemos información este que no ha sido desmentida por el gobierno que el presupuesto del año que viene para las universidades tendría solamente un aumento del 7%, esto quiere decir que si no toma en cuenta la inflación de este año y el aumento en los servicios, la caída del dólar para las universidades significaría un este recorte de corte durísimo si uno toma en cuenta que eh, los gastos de funcionamiento son el 15% y el, el resto, el 85% son salarios y si van a recortar 25, ¿qué quiere decir? Que van a eh empezar a recortar puestos de trabajo. Eh y para nosotros la verdad este esto sería una situación catastrófica, por eso las tardes sumaron toda la comunidad universitaria, sector docente, sector no docente, estudiantil, graduado, este autoridades y también la comunidad que que está relacionada en forma directa y no tan directa con la universidad como padres de los alumnos en un en un reclamo conjunto para no permitir el avance eh del ajuste en las universidades. Este es el marco que tenemos, por eso hay que ser muy serio, pero también hay que estar muy convencido y muy contundente en las medidas. Por eso la CONADUR decidió este tipo de acciones que nos permitan sumar porque no es un, ...con una acción corporativa reclamando solamente los salarios. No va a haber salarios, no va a haber mejora de los salarios, no va a haber paritarios... ...si no podemos parar el ajuste en la universidad. Ajuste que por otro lado está afectando al conjunto del Estado, a las instituciones estatales. Hay un ajuste en el Estado brutal, se han venido perdiendo puestas de trabajo... ...desde la llegada del gobierno de la vivienda también, vía despido. Se han ido recortando los presupuestos, toda la salud, la educación institución técnica en el día de hoy participamos en un grueso junto con los científicos este, y de ideas organizaciones de científicos reclamando esto porque el recorte del 25% en el presupuesto de de ciencia técnica ha impactado fuertemente en las universidades donde se pierde prácticamente el 100%. Este es el marco en el cual estamos discutiendo y este marco necesita requiere eh en forma este absoluta alarma per unidad todo los sectores de la universidad y también de la comunidad, porque si no si no hay un mayor presupuesto universitario, si no hay este un cambio de política en el Estado, este nosotros no tenemos ninguna alternativa, no mejora ninguna pantalla. Eh y en el encuentro del día lunes eh con las autoridades del Ministerio de Educación, eh no se pudo avanzar en ninguno de estos temas cuando ustedes plantean estos eh, estos puntos en la mesa, ¿cuál es que que que alegan ellos, cuál es la respuesta que que reciben de, por parte de las autoridades. No, la, las autoridades siguen siguen en su posición. Se le dan datos. Nosotros eh tuvimos la paritaria, los directores tuvieron una reunión con el con el jefe de, de gabinete y el ministro de Educación, con Peña y con con Pino Quiero, donde hace ya más de 2 meses que prometieron enviar los fondos y se se dan problema de la justicia. y han pagado solamente enero y febrero. Estábamos en agosto y faltan las cuotas desde marzo hasta agosto. Se pagaron dos cuotas ahora después de la semana de paro. Si no nos iban a pagar nada. Yo no sé es si que no le están dando respuesta solamente a los trabajadores, no le están dando respuesta a nadie. Ahora en esto no es este si nosotros no podemos movilizar como estamos haciendo, haciendo esto acá y sumando en la pelea a todos los vamos a revertir esta situación, porque este es un gobierno que claramente no necesita una universidad grande, sino más bien una universidad que en sentido mercantil le da respuesta a los sectores concentrados en la economía. Fíjese usted que achican el salario, achican el presupuesto de la universidad, achican los presupuestos de, de salud, de educación, de seguridad del Estado, pero también achican los impuestos a los sectores concentrados en la economía, a las ojeras, a las mineras, a los importadores. Este, de, de manufacturas extranjeras que deterioran y hacen que día a día se cierren pequeñas y no lloran industrias en la Argentina esto claramente lo de demuestra es que está una economía un modelo económico que nos quiere llevar de vuelta a una economía primarizada donde solamente nosotros exportemos materias primas y no manufacturamos absolutamente nada entonces una universidad que investiga, que trabaja que piensa en el lugar donde nacional no le sirve por eso el de financiamiento de la universidad Ahora, en ese marco, en ese marco en que nosotros tenemos que ver la pelea,